А ще Levanta la mano al cielo y digo amigo en voz alta, Señor, Él es incomparable, nadie como tú, haga todo el mundo con sus palmas, así, venga.